Se encuentra abierta la inscripción a los cursos de formación de cuidadores domiciliarios que organiza la Secretaría de Extensión de la Facultad de Humanidades y de Ciencias de la Educación, en conjunto con la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los cursos se dictarán en seis sedes ubicadas en la ciudad de La Plata, berisso y Ensenada. Las inscripciones se realizarán hasta el 1 de abril de forma presencial y para consultar las sede cercanas se debe mandar un correo a cuidadores.fahce.gmail.com Provincial liberó la aplicación de la cuarta dosis. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Lincolás Creplac, remarcó la necesidad de que las personas que recibieron un esquema de vacunación primario contra el COVID-19 de tres dosis concurran a los vacunatorios para aplicarse la dosis de refuerzo para mantenerse protegida frente al coronavirus. Según especificaron, se prioriza a quienes por medicación o alguna enfermedad tienen compromiso inmunológico y les mayores de 50 años que recibieron Sinopharm ya que fueron los primeros en ser convocados para la actualización del esquema de vacunación un servicio que informa más acerca acto y anuncio en la futura sede del archivo provincial por la memoria. El próximo 23 de marzo la Comisión Provincial por la Memoria realizará un acto en su futura sede, la cual estará situada en el ex destacamento de Inteligencia número 101, que queda en 55 entre 7 y 8. Se informó que ese día habrá actividades y anuncios por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerenses. El acto oficializará el proceso de reestructuración del ex destacamento de inteligencia para ser otorgado en como dato a la cartera bonaerense para la creación y uso del archivo provincial por la memoria la temperatura mínima para hoy en la región es de 14 grados y la máxima de 20 nos encontramos en la próxima emisión un servicio informativo de la región